a saludar eh, a Pedro Coria, integrante del Consejo de Loncos, quien ya está en línea y en comunicación telefónica, porque hay novedades con respecto a estos eh, restos socios que se encontraron hace eh, unas semanas atrás en la zona de Teler, no. estamos hablando de este cráneo y otros restos socios eh, donde se pudo identificar que eh, tienen un origen de por lo menos unos 2.000 años, 2.100 años. Eh, Pedro, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Sebastián González lo saludó. Sí. Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Muy, Muy bien. bien, bueno, gracias por atendernos, Pedro. Eh, la novedad tiene que ver con que eh, han pedido, y lo ha comunicado también la Secretaría de Cultura, eh, que eh, los, los restos encontrados eh, regresen al mismo lugar. Sí, sí, bueno, eh, mirá, eso tiene que ver con, eh, digo, que está en práctica, por decirlo de alguna forma, eh, la, la ley de arqueología y paleontología, la Pampa, eh, Una ley en la cual la Subsecretaría de Cultura y el Consejo de Honco ha trabajado. Eh, todavía no está reglamentada, pero eh, venimos trabajando eh, eh, digo, en el marco de la ley, por decirlo. ¿no? Uh -huh. eh, ya sucedió en naico cuando se encontraron los restos, convocaron a las comunidades, al Consejo de Honco, eh, nosotros... Eh, en ese caso se elabora un acta entre los técnicos, la subsecretaría, fiscalía y el Consejo de Lonco, eh, donde eh, nosotros, eh, como pueblo indígena, autorizamos a eh, levantar lo que está en superficie. Nosotros uh -huh. autorizamos a levantar lo que está en superficie para que se someta a estudio. Después podemos tomar decisiones de eh, si vamos a autorizar a excavar o no. La idea general nuestra, como pueblo el indígena de, de La Pampa, y persistente, es no excavar. Nosotros solamente autorizamos a que se levante lo que está en superficie, que se someta a estudio y que vuelva al lugar. En el caso de Naico y en el caso de Terén, estamos pidiendo exactamente lo mismo desde el momento que se hizo cargo la subsecretaría. Como, ...como ente aplicador, digamos, de la, de la ley. Uh -huh. yeah, eh, sí. Esos restos que se encontraron el año pasado, no este año... ...el año pasado, y que eh, la fiscal de Vittorica eh, tomó intervención... ...y mandó a hacer el fechado... Eh, ...nosotros ahora con, con la subsecretaría vamos a ir a, a revisar el terreno... Y a ver cómo protegemos el área es. Mm, claro. Y por supuesto pedir que vuelvan los restos a ese lugar. Ajá. Los restos que llevaron para estudio. Mm. Que tenés razón, sí, son de el 320 y el 160 antes de Cristo. Le iba a preguntar, ¿no? De, de qué manera eh, bueno se protege eh, a estos restos una vez que sean restablecidos a, a su lugar de origen ¿no? o donde estaban. Mm. Sí, sí, sí. Eh, a ver, nos, nosotros por una cuestión de cosmovisión, creemos que eh, las cosas no deberían levantarse. Uh -huh. eh, pero bueno, en este caso, donde se encuentran, porque eh, se encuentran porque aparecen, no porque los buscan, este, tratar de proteger el área esa, eh, volver a reenterrar, digamos, si el terreno, por ejemplo, en el caso de Terén, hubo se desbarrancó un, un médano, ver cómo lo vamos a proteger, este, ya lo hemos hecho en Chapalcó, cuando volvieron los restos que, que, que movió vialidad, este, en Chapalcó que reenterramos hace dos años los restos que habían llevado para, estu para estudios, que habían dado un fechado de 6.800 años más, no, tres, perdón, 3.300 años más, eh, los reenterramos, eh, los, los volvimos al lugar y bueno, ese es el compromiso nuestro con nuestros ancestros, ¿no? Uh -huh. Es una cuestión de respeto ancestral, ¿no? Justamente. Sí, sí, sí, sí. Uh -huh. eh, ¿Hay una fecha para, para restablecer estos restos a, a este lugar? Mira, nosotros hicimos justamente ese día que tuvimos el Parlamento, que, que nos visitó la subsecretaría que nos visitó eh, Dini Calderón, específicamente, y bueno, ella tomó nota, eh, nosotros hicimos, eh, estamos haciendo las notas para pedir la restitución de, de, los, de esos restos, eh, tenemos que ir a visitar el lugar junto con la subsecretaría, eh, también pedimos que, que, se, que, que cerremos lo de Naico digamos, que, que tienen que traer los restos y hacer un terraplén para que la, la laguna no siga este, comiendo la superficie y que sigan apareciendo restos eh, bueno, tenemos vari, varios temas, eh, va, varios temas en, en, el, en el trabajo de la ley digamos y arqueología y paleontología en la Pampa. Claro, entiendo entiendo que eh, todo esto está reforzado también por leyes nacionales, por una ley provincial puntualmente, pero quería preguntarle si en todas las provincias se respeta, digamos, de, de la misma manera o se, o se cumple con estas leyes. No, no. A ver, la ley, la ley de la provincia de La Pampa, eh, nosotros podemos decir eh, con, con orgullo, digamos, eh, como pueblo indígena, que es una ley que nos favorece muchísimo y que, y, digamos, y que tiene tratamiento indígena, no es que se hizo solamente desde, desde el Estado. Y estuvimos este, hace unos días nosotros en, como Consejo del ONCO y también participó la Subsecretaría de Cultura de la provincia en San Juan eh, con, con los hermanos Huarpes en la Universidad Nacional de San Juan, llevando la experiencia de la Pampa para que eh, se tome se tome en, en San Juan, digamos, y a raíz de ese conversatorio, de esa, de esa actividad que se hizo en la universidad, este, en el día de ayer nos estaban comunicando que ya eh, se había armado la comisión entre la universidad y el pueblo huarpe para, eh, eh, o sea, para tratar de proteger los restos que, que hay en San Juan, que están en los museos, que están en el... En el Este, ...en los museos privados, en el museo de la universidad... ...y que han sido levantados justamente sin consulta del pueblo huarpe. Uh -huh. Nosotros tenemos la suerte hace unos años atrás que... Eh, ...cualquier, eh, cualquier resto que se encuentra nosotros somos consultados. Y bueno, esa experiencia la llevamos a San Juan y nosotros sabemos que... ...la ley eh, provincial que tenemos de arqueología y paleontología... ...supera ampliamente a la ley nacional que está en vigencia en este momento. Así que bueno, eh, digo, eh, por ahí sería bueno digamos, seguir trabajando con el resto de los pueblos... ...para este, que la ley eh, nacional se asemeje a la, a la ley de la provincia de La Pampa, por ejemplo... ...o que haya leyes provinciales, todas las provincias que sean similares a la, a la ley de la provincia de La Pampa... Para poder proteger todos los restos que hay en todas las provincias y que los pueblos no tienen intervención. Muy bien. Pedro, como siempre, muchas gracias ¿eh? por estos minutos en Radio Kermés. No, gracias por, por llamar. Gracias, gracias. le mandamos un abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Pedro Coria, integrante del Consejo de Loncos de la provincia de La Pampa, conversando con nosotros en Radio Kermés. 41 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Radio Kermés está en todas partes.